Dicían de él que era el hombre más malvado de Europa. Se llamaba Otto Skorzeny. Salvó de la muerte, de la muerte segura... ...a Mussolini, fue un cercano a Hitler... ...y después estuvo en nuestro país hasta mucho tiempo... ...después, una vez finalizada la guerra mundial... ...llegó a nuestro país... ...donde falleció en 1975... ...se conocía pocas cosas de él... ...hasta hoy... Hoy porque están eh, con nosotros eh, personas que saben mucho, que han estado muy cerca del eh, legado y de la información original sobre Otto Scorseni. Luis eh, María Pardo, muy buenas. Eh, Blanco Corredoira, muy buenas a los dos. Buenas noches. Blanco Corredoira acaba de publicar un libro en la esfera de los libros que se titula Objetivo Scorseni y Luis... Eh, Ha sido la persona que ha manejado el archivo, el legado de otros Skorzeny, nada más y nada menos. Eso suena muy fuerte, pero es la verdad, ¿no? Bueno, así es. ¿Cómo, ¿Cómo es la, la historia? Vamos a explicar un poquito el por qué, porque habíamos eh, leído en diferentes eh, artículos, en diferentes eh, documentos, que unos españoles, unos madrileños, eh, los pardo tenían la información original sobre Otto Scorzini, Bueno, pues hemos eh, localizado, y tú eres la persona que aparece en esos eh, documentos, como la persona que, depositaria, eh, que ha organizado, que ha estudiado ese legado, y que lo ha tenido en sus manos, nada más y nada menos, ¿no? Efectivamente, bueno, eh, el legado no es que lo tuviera yo al inicio Sino que es mi padre eh, Pues quien mantuvo una relación personal Y sentimental, por decirlo de alguna manera eh, Con Ilse Scorseni eh, Sentimental, cuando hablo de sentimental Pues fue de afecto y de cariño y de responsabilidad eh, Ilse, y... perdona, fue la mujer de Scorseni, eso es, ¿no? Ilse Scorseni es la segunda mujer de Otto Scorseni que, eh, pues bueno, pues cuando viene a España fue desde que Otto Scorsini se escapa del campo de concentración su valedora y pues la persona que pensamos que protegió a Otto y, y, y, que, y, que, y que se ayudaron mutuamente los dos entonces pues mi padre en los años 90 conoce a Ilse y después de una relación afectiva y personal pues eh, Ilse le dona el legado de de su ex, bueno, o sea, de, de, ...del marido, ¿no?, de Otto... Y, ...y nada, después mi padre... ...pasaron muchísimos años hasta que... ...desde que murió Ilse a principios del, del, del 2000... ...hasta que eh, yo le digo a mi padre... Eh, ...qué sucede con todo este legado de documentación... ...y qué es lo que quiere hacer con él... ...pues bueno, pues cuando ya llega a mis manos... ...y mi padre me dice... ...es tuyo, haz lo que mejor quieras conveniente... Y bueno, pues lo, ya... lo has escaneado, lo has estudiado, son miles de documentos, miles. decenas de miles de documentos, eh, cartas, eh, textos, pasaportes, eh, tú me has enseñado una parte, pero es que solo una mínima parte de ese legado inmenso. ¿Dónde estaba ese legado? En, un, en varios baúles, ¿no? Ilse, la casa de Castellón de la Prana, que es la última residencia donde vivía Otto y donde vivió Ilse hasta el final casi de sus días, pues bueno, pues tenía una casa en Castellón de La Plana eh, que era una especie de como de duples eh, la parte de arriba tenía el despacho Otto pero Ilse normalmente solía guardar las cosas de valor escondidas en sitios donde nadie se imaginara la gente es decir, pues te guardaba los pasaportes debajo del lavadero o te metía a lo del retrete otra cosa o te metía por aquí donde no te dirías no nunca a buscar esas cosas ¿no? y luego aparte las cosas de valor como fue el reloj que Mussolini le regaló por la liberación Eh, en el Gran Sasso lo tenía en una caja de seguridad en Suiza junto con otras muchas cosas más ¿Qué tú me has enseñado información eh, de ese reloj, me has enseñado fotografías eh, lo has estudiado eh, al milímetro como has estudiado todo una de las cosas que me has enseñado entre las eh, muchas que me has enseñado y que es una auténtica joya histórica ¿no? es el pasaporte de doctor Scorceni. Que por lo menos eh, lo que viene a decir es que las autoridades españolas eh, le permitían estar aquí porque él viajó por todo el mundo, ¿no? En ese pasaporte, ese, a su nombre, porque había otros eh, muchos que no estaban a su nombre, pero en ese hay entradas y salidas de muchos países, ¿no? Claro, no tenía un pasaporte, tuvo muchísimos pasaportes. Eh, el pasaporte más importante es, como bien describe en el libro eh, Blanco Corredor, Objetivos objetivo Scorsini, es el salvoconducto que le otorga Jorge Spotorno para que pueda entrar en España la primera vez. ¿Entiendes? Porque lo que pasó con Otto Scorsini es que al ser, digamos, ciudadano austriaco, pero haber pertenecido a la SS, se creó un conflicto que lo ves en, el, en su vida pues le perjudica, ¿no? Es decir, pues ser austriaco haber pertenecido a las SS en Alemania y tal, pues entra un poco en conflicto. Entonces, no solamente tuvo el pasaporte, el salvoconducto, luego tuvo dos pasaportes españoles, diversos salvoconductos para dejar por todo el mundo, hechos por el gobierno español de Franco, y luego tuvo el pasaporte austriaco, donde viene ...toda la relación de viajes... Eh, ...de buena parte de viajes que hace Otto Scorsini... ...supongo Blanco Corredo irá... Autor, eh, como decíamos, en de objetivo escocénico parte de estos documentos, porque es imposible novelar absolutamente todo, es mucha vida, son varias décadas de vida lo que aparece en esos documentos, en esos informes ¿cómo fue el contacto entre vosotros y la primera vez que tuviste en tus manos ese legado? supongo que bueno, bueno que alguien que le gusta contar cosas ser periodista e informar es un... claro, la novela Bruno no se podría haber escrito sin haber tenido el privilegio de conocer a Luis y a aprovecharme de toda esa colección de documentos que él había escaneado y había clasificado con mucho esfuerzo y con mucha meticulosidad entonces eso es lo que nos permite seguir el rastro de Scorseni desde que llega a España hacia el año 50 porque desde que él se escapa del campo de desnazificación de, de Darmstadt en el año 48 finales del 40 o verano del 48 Hasta que entra en España en el 50 con identidad falsa, como ha dicho Luis con el salvoconducto de Luis, de Jorge Spotorno, con la identidad de Rolf Estenbauer, eh, pues no se sabe con certeza cuáles son sus pasos. Eh, Luis está en esa es labor de reconstruir Israel, el mayor agujero negro en su vida porque llega a nuestro país en, desde Alemania quien le protege, quien le ayuda si eh, es el solo, si es la, Estados la, Unidos la, eh, si la, es Alemania, si es la, han, lo que hoy se conoce como la Unión Europea realmente eh, tenemos la certeza de que los propios americanos le sugieren eh, un lugar occidental seguro Porque los americanos tuvieron, desde el final de la guerra, la firme determinación de recuperar, no solamente a los científicos, como se hizo con Von Braun y con todo, sino también a todas las personas que estaban dentro de los servicios de información. Y ese es el caso de Scorseni, que Skorseni no, eh, eh, salta a la fama mundial por su operación de rescate de Mussolini, pero él es el primer jefe de las novísimas unidades de operaciones especiales alemanas, pero que están encuadradas no en la Wehrmacht, sino en el Servicio de, de, de Seguridad del Estado, la RSHA, eh, su jefe eh, Schellenberg, y por encima... Por lo tanto, es una persona de la CSS que eh, los americanos tenían interés, como a otros alemanes que estaban en, los, eh, en la inteligencia eh, alemana ponerlo a buen recaudo, porque tenía información, mucha información de los países del Este. A mí me gustaría que comentaras brevemente porque claro, hay gente que sí conoce quién era Otto Scorseni, pero hay mucha gente que a lo mejor ahora incluso está intentando situarse. Entonces, muy breve has dado ya algunos apuntes pero, ¿cómo consigue Scorseni que Hitler le elija para ser el líder que lleve a cabo esa misión de rescatar ...a Mussolini... ...que realmente es lo que le hace... ...mundialmente famoso. Efectivamente... Eh, ...Skorseni es el arquetipo... ...del guerrero moderno... ...de la audacia... ...del atrevimiento... ...y si hay un momento... ...en su vida esencial... ...es precisamente ese momento... ...en el que el cuartel general de Hitler... ...el Führer... ...llama a seis oficiales... ...de las SS... ...y de entre ellos elige a Scorseni porque Scorseni tiene el gran atrevimiento de ser el primero en responder. Tenía esa virtud, esa característica que tenía una capacidad de respuesta un segundo antes que los demás en cada momento y lo demuestra en todos los momentos importantes de su vida. Y cuando, él, cuando Hitler pregunta a esos seis candidatos para participar en la misión de rescate de Mussolini, el día después de que Mussolini haya sido arrestado por el rey de Italia, él es el primero en contestar y en decir yo conozco Italia, eh, Meinfreder. Yo soy austriaco, mi opinión sobre Italia, ya se imagina usted cuál es. Una de las cosas que los oyentes se pueden identificar en Descorsiones es una característica física y que está en las muchas fotografías y documentos que me habéis enseñado. A él se le conocía también como Scarface, cara cortada, y no era una casualidad, no era un apodo, era una realidad, era una descripción física, ¿no? Efectivamente, él eh, es un hombre que llama la atención su propia presencia, un hombre de 1,93 en aquella época, eh, que deportista de una corpulencia y una fortaleza física importante y que se había ganado eh, esa esmise, esa eh, eh, cicatriz de honor de las hermandades de, de esgrima de la universidad en Viena en los años 20 y él estaba muy orgulloso de haberse la ganado entre camaradas, como decía él, y no en los bajos fondos. Entonces era un hombre absolutamente reconocible. Una de las cosas, Luis, que me has enseñado es que, aparte de que no existen documentos sobre esos años, en 48, 50, 51, que certifiquen exactamente por qué llegó a España, si sí es cierto que nuestro país mantuvo trato... No sabemos hasta qué punto, pero mantuvo trato, ahí están las cartas que me has enseñado, con algunos altos mandos, ¿no? Claro, bueno, sobre todo después, es decir, cuando os llega a España, eso corredor irá, te lo puede decir mejor que yo, es decir, eh, desde que él se escapa de, del campo de concentración hasta que hay una fecha, un documento, ...que está en España fechado con una dirección exacta... ...pues pasan casi pues, un año y medio, 18 meses... ...es decir, en esos 18 meses hay un vacío... Eh, ...nosotros intuimos quién le ayudó... ...y por qué le ayudó y cómo fue esa ayuda... ...pero digamos que en esa época... ...desde que él se escapa de Tamsar... ...del campo de concentración... ...hasta que efectivamente está en España... ...pues bueno, pues hay un... ...digamos un, un vacío documental intencionado yo pienso... Y bueno, pues lo único que tenemos son los pasaportes, eh, lo que tenemos claro es que él cuando se escapa del campo de concentración ya tiene una carta de identidad alemana fechada anteriormente a cuando se escapa, sabemos igualmente que el gobierno francés le da una carta de residente en Francia en el 49 cuando según todos los periódicos de Europa Occidental y América está buscado por más de me parece que era la cifra, 2.000 o 3.000 oficiales americanos, y el gobierno francés eh, ya le había dado esa carta de identidad. Sabemos que vuelve a Alemania con una carta de identidad alemana cuando está siendo buscado y un permiso de conducir alemán. Y sabemos, por último, el salvo conducto cuando entra en España eh, siendo buscado, en teoría, pues bueno por, por medio de Europa. Y mmm, no parece... Es decir, yo creo que Scorsini tuvo... ...mucha habilidad... ...y fue un hombre muy hábil... Eh, ...y que siempre tuvo... ...pues muchos apoyos... ...y que tuvo siempre... ...pues esa suerte que acompaña... ...a los hombres... ...que verdaderamente escribe la historia... ...y Scorsini fue uno de ellos además. Tú has eh, citado en muchas ocasiones... Eh, ...vosotros ha eh, visitado... ...en esta conversación en varias ocasiones... ...campo de concentración... Eh. ...siempre se piensa en los campos... En ...de concentración alemanes... ...en los que hizo él... ...pero él también fue víctima de ellos... ...en después de la guerra, ¿no? En realidad, Bruno... ...y que me perdone Luis... ...el nombre técnico es campo de desnazificación... ...porque realmente... ...él resulta absuelto de, en el juicio por crímenes de guerra... ...él estuvo en una eh, en todos juzgados. ...entonces él eh, es procesado, es juzgado, pero es absuelto... ...porque eh, no se encuentra in, ninguna prueba... ...que demuestre que él haya participado en delitos de genocidio... ...o en, en crímenes de guerra... ...por lo tanto, él queda en una situación eh, extraña... ...que es esa de campos de desnazificación y en el año 48 los propios americanos porque él mismo eh, al concluir el segundo volumen de su biografía que acaba precisamente con la fuga él da a entender que no le resultó difícil que le facilitaron la fuga entonces nosotros eh, tenemos esa certeza de que los americanos propician que son sus eh, enemigos teóricamente ¿no? lo habían sido pero, pero en aquel momento él tuvo la cautela de entregarse a los americanos en Austria su gran miedo y está reconocido en algunos documentos es que haber sido entregado eh, a los soviéticos pero él queda del lado americano los americanos lo dejan a salvo y por lo tanto eh, comienza una nueva vida aunque con una identidad falsa porque los primeros enemigos el, sus primeros enemigos como hombre con un pasado siniestro por decirlo así sus primeros enemigos son los comunistas y de hecho el rastro de Pues el rastro público de Scorsese reaparece cuando en el año 50 se sabe que ha vendido o Le Figaro, Fígaro va a vender, va a publicar sus entregas de misiones secretas y más de dos militantes comunistas franceses se manifiestan en unos graves disturbios en el centro de París. Él tiene que escapar de París en aquel momento y eh, un poco más tarde llega a España. Por lo tanto, eh, él, eh, eh, su, su, él viene escapando, en cierto modo, de los comunistas. Después tendrá otros enemigos. Luis, eh, tú has manejado en esos en documentos, en ese legado que has tenido en tus manos, alguna parte, eh, alguna carta, algún eh, informe, algo que certifique el hecho de que huya de los comunistas, eh, pero además... Eh, también huía de los enemigos en, del nazismo, ¿le llegaron a encontrar en España? En esos documentos ahí eh, que tú has tenido, ¿se certifica ese hecho? Que nosotros tenemos documentos de Otto, donde él, pues sí, está el famoso Plan Scorseni, donde él, pues prácticamente, eh, lo que propuso con otros alemanes y otros cargos españoles fue crear un ejército alemán, No un ejército, sería pues, un comando alemán en la retaguardia, que era en este caso España. Primeramente eh, se ofrece Suiza, pero se descarta, y es España porque bueno, pues, eh, pues estaba Francisco Franco aquí en España, y claro, Suiza siempre había sido un país más neutral... Y bueno, pues eh, eh, lo que era el Plan Skorseni, eh, en, que era el, el grosso de la documentación, o de lo más importante, era crear un ejército alemán de altos mandos en la retaguardia, en este caso sería España, con 10.000 oficiales, para luchar contra el bolchevismo. Porque la amenaza que en esa época a, amenazaba a, a Europa era el comunismo entonces sí que hay muchos escritos de Scorseni. donde pues bueno eh, con otra serie de personalidades se hace la incidencia hay una carta además que se escribe por el padre Conrado Mackey al que fue después eh, Monseñor Montini eh, eh, pues, pues, pues Papa donde se le expresa pues estas, esta serie de condiciones eh, bueno eh, Scorseni fue un hombre de leyenda y bueno pues la verdad que ...porque él cuando llega a España... ...que consigue a través de contactos... ...llegar a España y asentarse, ...incluso uno de los que le ayudan es el hijo de Concha Espina... él entra en contacto con alemanes... ...alemanes que están también aquí en España... ...y con otros alemanes... ...y por eso se pone a crear ese proyecto ¿verdad? Efectivamente, la primera preocupación de él... ...que es una preocupación... ...yo me atrevo a decir efímera... ...porque dura dos años... ...año 50 hasta el 52 más o menos es la de, eh, y también hay que ponerse en el lugar de aquellos alemanes que padecían eh, o estaban traumatizados por el hecho de que los soviéticos se hubieran quedado con la mitad de Alemania y media Europa. Entonces, el plan Skorseni, eh básicamente lo desarrolla él con el padre Conrado, eh, Conrado, Maqui, tenía un, sí, Maqui, Maqui, sí, Tiene un, sí, nombre, un senma, que es que es muy eh, curioso el nombre eh, se hacía llamar, era un padre capuchino que vivía que está en eh, esos eh, documentos ahí eh, con esa letra que tú me has enseñado bastante elegible, ¿eh? de Otto el padre Conrado de Hamburgo Que, que es padre Capuchino. Que la gente piense un poquito lo difícil que es él se expresaba en alemán, traducirlos al alemán y traducirlos del alemán al español, ¿eh? Ha sido un trabajo improbo, pero que te agradecemos muchísimo, ¿no? Seguramente la historia se escribe gracias a, a este tipo de legados, ¿no? El, el, el padre Conrado, padre Capuchino, había sido capellán de la División Azul, eh, había visto desaparecer durante la guerra a sus hermanos capuchinos en Orihuela, que había han sido asesinados y era un ferviente anticomunista entonces él es el que mmm, escribe a Vigón, a, a Muñoz Grandes a, a las altas magistraturas, al Pardo también, al secretario de Estado entonces Montini y luego eh, Papa, Pablo VI eh, escribe en ese sentido de es necesario formar en España un ejército de cuadros especialistas que sean capaces de poner freno al comunismo. Lo que luego sería la OTAN, Gladio y muchas otras iniciativas eh, que se confiarían finalmente a gente más discreta que estos dos personajes sin embargo esos eh, documentos certifican que es real ese plan, que no es un mito que sí. no es una leyenda sí. sí. esos textos que Tomás ha enseñado certifican que esa idea la tuvo se pudiera o no llevar a cabo pero esa idea la tuvo y, y mantuvo puso, contactos y con, con puso, muchos y las puso a generales eh, o del, del, del, del alto mando español alemán Eso es así y eso consta en los documentos. Es ver, eh, lo que es el plan Scorseni es de las cosas más documentadas que tenemos porque Scorseni fue una persona eh, muy meticulosa y que siempre hacía copia de todos los documentos es decir, nosotros lo que tenemos son las típicas eh, cartas de calco que se hacían antiguamente para meterte la copia para que tú dejaras en tu registro es decir, el, el texto, era... la hoja de calco y, la, y lo que salía lo después que, o sea, ¿no? o sea, la carta que se enviaba, la carta que tú dejabas en la oficina la carta que te llevabas a casa y eso sí que se repite es decir, eh, por todas partes se me ha olvidado decirte, que es que es muy importante cuando es que hay él, muchas cosas, pero cuando, coméntanos cuando él viene a España o cuando entra en España utiliza un sinfín de identidades. Yo te las quiero leer. Sí. Vienen en el libro Objetivo Scorseni y son Rolf Steinbauer. Nada que ver con Otto Scorseni. Rolf O. que era Rolf Otto Scorsenibauer. Rolmaria Steinbauer. Rolma Steinbauer Scorseni. Rolf, Rolf Hans Estenhardt. Otto Rolf Scorseni. Es decir, tuvo documentos oficiales de todos los países, Alemania, Francia, España, con estos nombres. Y el hombre palestino en una ocasión, ¿no? Era Hanna ¿Qué, qué F. Es... Claro, claro, nada más. Con un pasaporte Dios. de Palestina. Sí, sí, es, sí, sí. Bueno, es decir, oye, sí, esta persona estaba siendo buscada, pero los documentos los emitían las autoridades, ¿no él? Claro. Entonces, claro, cuando se estaba buscando al hombre más peligroso de Europa, resulta, pues, que contaba con un apoyo pues que la gente nunca ha hablado de él tú me has enseñado entre otras muy, muchísimas cosas es que hay tantas eh, cosas y eh, me has enseñado sobre las que se puede hablar pero me has enseñado cartas de Scorsese con Fraga claro. existían esas cartas, son reales no es un mito, no, no es una leyenda, leyenda. María te puede hablar más de lo que, que es sí. español él lo... es el que más sabe de esto ¿eh? pero lo que es verdad es que eh, para situar eh, también en el tiempo es que las autoridades españolas se relacionaron con Scorsese ...pero casi todos los documentos... ...en cierto modo se lo quitan de encima... Eh, ...salvo... ...Víctor de la Serna... ...que es ese famoso periodista... ...padre de la saga de los de la Serna... ...y hijo de Concha Espina... ...que Víctor de la Serna es el que le presenta... ...a una persona providencial en su vida... ...que es Johannes Bernhard... ...que era el hombre, el comisionado de Franco para conseguir la ayuda alemana en los primeros días del alzamiento que luego, gracias a haber conseguido aquellos 20 primeros aviones y aquel material necesario para que el ejército de África diera el salto a la península, pues Johannes Berhard fue la cabeza de todo el conglomerado de sociedades alemanas en España. Pero Johannes ba Berhard, en, en el año 40, eh, hacia el 49, 50, ya había caído en desgracia, ...le interesaba dar el salto a Argentina... ...y resulta que Scorseni... ...entre sus muchas habilidades... ...la de tener amigos influyentes en todos lados... ...era amigo de Juan Domingo Perón... Nada ...y, y de Evita... Y, ¿eh? ...y entonces... Eh, eh, le, eh, que estaban un... en España y se hacen amigos, ¿no? eh, Efectivamente, entonces dan el salto, él da el salto pero le deja y está el documento en la colección de Luis que Luis nos ha facilitado está el documento en el que le reconoce no a Otto Scorsese sino a, a, a, a Rolf Steinbauer le reconoce seis mil pesetas al mes por una serie de, eh, de trabajos que va a hacer de intermediación, de agente de negocios, que es a lo que luego, en definitiva, se dedicó seis 6.000 pesetas al mes del año 50 es. son 6.000 euros de es, que hoy. Es mucho, es mucho, es mucho. Sí. En esos documentos, eh, Luis, que me has enseñado, entre otras eh, muchísimas cosas, se certifica también un poquito que parece que tenía miedo, ¿no? Que los cazanazis eh, de Simón tal le habían localizado en España, ¿no? Bueno, esto es un tema... Si el centro Biesenthal, Simón Viesenthal, eh, todo lo que se le ha relacionado... Es decir, eh, Otto Skorseni es eh, juzgado y, digamos, declarado inocente en los juicios de Nuremberg, Eh, bueno, ahora Corredoira te explica todo muchísimo mejor, y entonces eh, el problema es el por qué el centro Simón tal o porque los, digamos, cazanazis van dentro de Scorsese cuando es una persona que lo único que ha hecho es escaparse de un centro de desnazificación eh, sin haber cometido ningún delito es decir, porque era un centro donde todos los eh, criminales, digamos o oficiales de las SS tenían que pasar antes de ser liberados, y él pues decide no estar más ahí y se fuga, es decir Eh, el por qué el centro Simón mobias en tal persiga Scorseni es por lo que otro Scorseni pudiera saber. ¿verdad José María? Eh... ¿Qué pero, es lo que sabía Scorseni? tu libro, Blanco Correta, <risa> objetivo Scorseni, entre otras cosas, se muestra la posibilidad y tú nos lo has contado en alguna ocasión, la posibilidad de que hubieran tenido igual algún encuentro en esa casa que tenía Scorseni en Madrid, ¿no? En eh, el el, los encuentros se, se, se han producido, eh, es, lo sabemos a través del testimonio personal de Ilse, pero lo sabemos también porque eh, los propios historiadores y periodistas israelíes hoy en día están insistiendo en, en aquel encuentro, pero la realidad es que, y yo he tenido una revelación directa al respecto hace ya muchos años pero la realidad es que a Escorseni se le busca por parte de del Mossad eh, no tanto como criminal de guerra, que no lo era sino como persona que pudiera facilitar dos cosas una, el nombre las razones, los motivos los negocios ...que llevaban a los alemanes... ...a... ...llevar a, a, a, a... contribuir en el plan armamentístico... ...de Nasser en Egipto... ...para lo que los judíos montaron... ...la operación Damocles... ...para desmantelar el plan armamentístico de Nasser... Eh, ...a principios de los años 60... ...Scorseni... ...había sido valedor de Messerschmitt... ...el famoso ingeniero... Eh, de, ...de aeroplanos... Eh, ...y por lo tanto... Eh, querían tener eh, su mediación para poder desarticular ese plan eh, armamentístico de Egipto. Enemigo, como luego se demostraría pocos años más tarde, eh, peligrosísimo para Israel. Pero al mismo tiempo, y este fue el caso de Simon Biesenthal, cuando visita el domicilio de la calle Castellón de la Plana, del Viso, en Madrid, en el año 64, Simon Biesenthal quiere conocer la agenda personal de De, y los contactos personales de Scorseni en la docu valiosa documentación de Luis oh, que nosotros, nosotros, esa, agenda, que nosotros la esa agenda es, es, es absolutamente sorprendente porque buscaba porque evidentemente él, él, él <risa> se ha cuidado mucho un hombre de esta eh, que, que jugaba eh, en la Champions League de, sí. de, de los comandos especiales no iba a dejar nota escrita de ciertos contactos él, claro, que, él va a poner eh, Francisco Franco eh, 91 tal, ¿no? No, y tampoco No iba a aparecer Adolf Eichmann, Mengele, el doctor Heim, a Luis Brunner, que era el Pero los conocía a todos. Dirección y teléfono iba a aparecer Bueno, Tenemos Pero bueno, también es verdad que en la SS hubo un millón de hombres, por lo tanto no podía conocer a todos. Pero es verdad que tenía una amistad siniestra, que era la del general de la SS, Carter Brunner, que fue ahorcado tras el primer juicio de Nuremberg que fue el segundo gran jefe, de, después de que en Praga mataran a Heydrich, de la RSHA, y que probablemente, como era austriaco, como él, eh, eh, fue su valedor en la CSS. Pero lo cierto es que aquella agenda, la que tenemos con anotaciones personales de otros corseños, es muy sorprendente, porque si alguien me pide decir en pocas palabras, ¿qué hay en esa agenda? Bueno, pues en esa agenda están... ...lo que yo llamo... ...los irreductibles del búnker de Hitler... ...ahí están las secretarias... ...ahí está la aviadora Hannah Rice, ...que se sabe con certeza... ...que aterrizó en Berlín en medio del bombardeo... ...para poder eh, sacar de allí... ...en una auténtica operación de... ...de Bin Laden, como la de Bin Laden... ¿no? ...como la de el Gran Saso de Scorsini... Eh, ...ahí está... El, siguiente, el, el segundo jefe de Estado del Tercer Reich, el, el almirante Dönitz, ahí está eh, Lenny Refesta, la cineasta, y ahí está el edecán de Hitler, Otto Gunsge, que es el, el que quema el cuerpo por encargo personal de Hitler, eh, cumple su última voluntad de quemar con ga gasolina su cuerpo y el de Eva Braun. Es decir, son eh, es una agenda, eh, en cierto modo, pavorosa, sí. <risa> y, de... y que escribe a Otto... ...cuando Otto está acá a punto de sí, morir... ...sí, sí, porque... O sea, en, las cartas, en las cartas y, por, ...y una cosa que nunca hemos comentado, Luis... ...en los pésame, las cartas de pésame... Mm, ...que recibe Ilse... Eh, ...tiene todas las cartas de pésame... Ahí están todas estas figuras. Otto Gusske, Hans Ulrich Rudel, que es el, el soldado más laureado de Alemania. Eh, y toda esta gente eh, eh, está en hilo directo y corresponsal. Eh, vamos, tenemos la correspondencia con... Antes has hablado de, de cineastas. Hay una cosa que no sé si es cierto, supongo que sí, que me ha muchísimo la atención. Cuando tú comentas que varios agentes del Mossad vienen para intentar averiguar esos contactos con el tema de Egipto... Eh, esos eh, agentes del Mossad vienen a través de una compañía de Samuel Bronston que quiere hacer aquí en España la película, la famosa película del CID de Charleston Heston y Sofía Loren. Es que a, al final, Silvia, el mundo es muy pequeño. Resul, resulta que Samuel Bronston <risa> es... que me, es, me recuerda a lo de Argo, que utilizan es, es lo increíble. de hacer de cine para hacer otra cosa. Samuel Bronston es sobrino de Trotsky. Al final todo, el, el mundo es muy pequeño. La compañía de Samuel Bronston eh, es el, el, el, el, la excusa, la coartada, que llegó a tener más de 3.000 empleados en nómina, y además Bronston presumía de ello. Están las fotografías que pone eh, eh, Pay on Roll o algo así, que es como decir, en nómina 3.000, entre figurantes y tal. Entran una serie de personajes que son personajes del Mossad reclutados en, en Los Ángeles, básicamente, y que llegan para precisamente hacer un, una, un seguimiento a, a Scorseni. Eh, lo mismo a su otro, como ocurre en el pasaje que se denomina o el capítulo Camaradas en el Exilio, ese famoso encuentro de Scorseni en la finca de Constantina de León de Grel. León de Grel estuvo mucho más perseguido todavía que Scorseni. ...los dos eh, tenían eh, mucha eh, tenían que... esas dificultades de, de, de que el, el pasado les perseguía. Blanco Corredoira, autor de Objetivo Escorceni, ha manejado ese archivo, ese legado... ...en toda esa información, en todas esas cartas, ¿has encontrado algún documento... ...que haga pensar que Scorceni se arrepintió de ese pasado en el CSS?... Bueno, hay documentos muy reveladores en el sentido de que a él le preocupó durante toda su vida contribuir a mantener vivo su mito. Él sabía que era un mito del, del mismo 12 de septiembre del 43, él era consciente de que era, eh, era un nombre en la historia de en la historia de la guerra y en la historia. Que esa fecha es en la que salva. En la, en la fecha en la que él eh, que no es el único protagonista del rescate, Pero al final, como ocurre siempre... ...pues la gente se acuerda de Scott o de Amundsen... ...no se puede acordar de todos los oficiales que iban con ellos... ...porque el rescate no es que vaya y le rescate... ...sino que se tira bastante tiempo Eso hasta es, que claro, pueda rescatarle... Dos, rescata? ...es todo el verano buscando a Mussolini hasta dar con él... ...y una operación que no monta él... ...pero en la que él participa y en el que él toma la iniciativa... ...por ese sentido de la, de la anticipación que decíamos antes... ...pero efectivamente, hay, Bruno, hay cartas... ...en las que se demuestra que a él le preocupa... Mantener vivo eh, su buen nombre le preocupa también eh, los cargos o imputaciones que se siguen haciendo contra él. Entonces hay quien le atribuye haber estado la noche de los cristales rotos en Viena. Eh, eh, quemando o participando en el incendio de alguna sinagoga y él se molesta en demostrar que en ese distrito de Viena no existía ninguna sinagoga, no se había quemado ninguna sinagoga él, él tenía que eh, le, le perseguía eh, en, en ese sentido eh, la culpa él no renegó nunca de sus ideales nacionalsocialistas como tampoco lo hizo León de Grel como no lo hicieron otros eh, no nos consta un arrepentimiento pero sí mantuvo una permanente vigilancia y como no, me ha demostrado Luis que hasta me ha regalado recortes de prensa que él era tan celoso que recortaba cualquier periódico en el que salía su nombre era eh, le... impresionante como, como recopilaba claro. como archivaba todo lo que me ha enseñado Luis. es Admirable. verdaderamente sorprendente ¿no? todo absolutamente Admirable. todo ese legado por cierto muchas de las cartas que tú me has enseñado viene con un matasellos de ...un lugar de Madrid llamado, eh, bueno, la calle Montera en el número 25. ¿Qué Acabó, pasaba en el 25 de Montera? Pues el 25-27 de Montera que acabo de pasar hoy por allí, pues era su oficina y fue como él le llamó la oficina de ingeniería. Y bueno, pues ahí fue donde él tuvo, pues desde el año... me parece que desde el 54 su oficina hasta que muere en el 75... Antes la tuvo en la calle José Antonio y bueno, pues eh, qué pasó en esa oficina? Habría que haber puesto una cámara allí secreta, la cámara apunta, visto, ¿no? Porque hubiera sido verdaderamente muy digno y muy loable de verla, es decir, estamos hablando de del año 54 y, y, y bueno, eh, como nos te envié esta documentación las cuentas bancarias de Scorseni ya en, en esa época pues habla de una cantidad de dinero en dólares, en francos suizos en francos alemanes donde bueno manejaba más, mucho, ¿eh? es decir, para abrir una oficina de ingeniería y que al poco de abril la, tenga el volumen de dinero que tenía el volumen de negocio hay que tener en cuenta que Scorseni trabajó con los grandes empresarios alemanes después de la segunda guerra mundial y que de digamos eh, entre comillas estuvieron ...implicados durante la guerra como Fried Krupp, Otto Wolf, eh, Wilhelm Dorenkheim... ...que fue seguramente el, el mayor amigo de Scorsini y del que menos se sabe... ...y Otto Scorsini trabajó con todos absolutamente después de la guerra... entonces entonces, eh, bueno, es eh, una serie de documentación, eh, toda en alemán... Eh, ...de negocios de Scorsini de todo tipo, es decir, o, trenes, ferrocarriles, eh, ingeniería... ¿Pero? Armas a Grecia, sobre todo. Que, que es a lo que se dedicaba en España, ¿no? Fundamentalmente. Sí. Eh, una cosa de eh, las que pudiera pensar, las que pudiera desarrollar, pero lo que era ese ejercicio eh, laboral era negocios, empresa, ¿no? Eso fue. Scorsini fue, pues, como él se llamaba, diplomado de ingeniero, y fue empresario, comisionista y ganador de dinero. Agente de negocios. Agente de negocios. Lo que pasa es que él tenía tal nivel, es, él jugaba en una división que conocía... ...no conocía a todos los directivos... de ...por decir, el, el, el capo de Tutti Capi... ...los conocía a él... ...entonces, claro, conociendo pues, a Friedkut... ...en persona o a to Wolf o tal... Eh, eh, ...cambia todo, es decir... ...no te y, vas a trabajar y, y, con... ...y de otra parte... Stroesner, Bueno, claro. Perón, Nasser, Hussein de Jordania. Todos decir, que, Con que todos los, esos tenía trato. Trato directo, porque, porque eh, directo, eh, por algún motivo la, los jefes de Estado se sentían seducidos eh, por la figura escosena. Es y es que está has, el testimonio... has mencionado algunos muy importantes. Es ...el jefes de Estado de Paraguay, de Uruguay, claro, de Argentina, de, de Egipto. Bueno. Hasta el propio Fidel Castro manifestó que tenía mucho interés en condenarle, porque en el fondo... Todos los jefes de Estado, hay un, un dicho que dice, las montañas se comunican por las cumbres, ¿no? Se entienden por las cumbres. Claro, eh, todos veían que si Mussolini había podido ser liberado eh, en una operación de comandos de este estilo, pues cualquier jefe de Estado, eh, hasta me a decir tan siniestro como, como ellos, podía mm, desear... Que, bien con que, él, ¿no? que este fuera el instructor de sus, de sus jefes de comandos. Sí, además, no tenía problema con los idiomas, porque ah, sabía ya. varios idiomas a la hora de conectar y hablar con ellos. Sí, sí, hablaba italiano, hablaba francés, alemán, inglés, español. Eh, pero, como decía Luis antes, eh, su vida eh, el, a partir de los años 50 fueron los, los negocios, intermedió, y está la constancia documental, medió entre negocios de Krupp, con eh, los ferrocarriles argentinos, con la Renfe, eh, empresas de armamento, fábrica de armas de Eibar con Egipto, eh, Krupp con altos hornos de Vizcaya, todo tipo, porque su nombre abría puertas, en algún momento también las cerraba. <risa> Una de las cosas eh, que aparecen en esos eh, documentos, en ese legado, entre las eh, muchas eh, que aparecen, también está el hecho... Me has enseñado, Luis, unas fotografías, algunas imágenes. Él siempre con el cigarro en la mano, ¿no? Que parece que fue lo que le llevó a la tumba, ¿no? Pues eso fue. Murió de eso, de un cáncer de pulmón. En, Madrid, Pero, en un hospital, ¿no? Eh, hay que saber que Scorsemi le diagnostican en el cárcel, eh, me parece que ese es en el 64, en el 63, y dura hasta el 75. Es decir, dura 11 años. O sea, ahí está la fuerza que tenía este hombre. ...y era fumador... ...se le ve fumando... ...jugando al ping-pong... ...en el libro... ...Objetivo Scorsionic... ...pero... Es decir, ...te metes en internet aparece siempre con el cigarro en la mano. Su ideal de vida era el, el ideal fascista de vive peligrosamente. Sí, sí, claro. vive peligrosamente, además Entonces, de verdad. Él, él ya de muy joven era piloto, hacía esgrima, patrón de embarcaciones... Y filmaba en Super 8, porque me has enseñado, Luis, algunas Super 8, imágenes... Cuando nadie filmaba, muy poca gente, ¿él lo hacía? 74 películas, 74, mm. entre ellas, pues bueno, hay películas, pues... Pues en un barco americano, es decir, aparece en un barco, en un crucero, yo la sitúo entre los 50 y los 60... Es, es... Que la gente apunta en los titulares, ¿eh? En un barco americano, ¿qué decir, hacía? Vamos a ver, el, el barco, la bandera, es decir, lo importante cuando uno viaja en barco es la bandera. En ese caso la bandera que aparece a la izquierda del barco, cuando eleva la cámara Scorsini que está grabando con Super 8, porque es él, porque a la izquierda aparece Ilse, es decir, es él, eh, aparece la bandera de, de, de Estados Unidos de América. Entonces, si es el hombre más peligroso de Europa, si ha sido escapado de ...está siendo buscado por 3.000 oficiales... ...si está detrás del centro... Si me hubiese tal, ...es un... ...hay que cazarlo... ...alguien me, pre, eh, que me, que me responda a mí... ...qué hace en ese barco este hombre... ...y no ha sido detenido y nunca fue detenido... Tenía sus tratos, porque también se le llamaba, dices que el hombre más peligroso, se más llama, buscado, sí, sí, con... mentiroso compulsivo, porque le decían eso? Bueno, era fanfarrón, era fanfarrón y se atribuía pues que, a lo mejor es que era empresario. Mé <risa> mé mé méritos que, que sí. no tenía, pero pero bueno, básicamente el problema venía porque eh, los americanos se llegaron a creer al final de la guerra que Scorsese tenía un plan para matar a Eisenhower. Y esto los americanos se lo tomaron muy en serio al final de la guerra. Pero luego cuando comprobaron que no había nada de todo aquello, pero es lo que más les preocupó en un primer momento cuando se entregó a los americanos. Por lo tanto, de ahí sale precisamente el, el nombre del hombre más peligroso de Europa. Porque hay que recordar que no solamente hace la operación del Gran Saso hace la operación de secuestro del hijo del... ¿Mm? del eh, sí, el de del gente, de Hungría. De, de, de, de Hungría, Miklos, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eh, Horsi, Y luego eh, lleva a cabo aquella operación eh, de, eh, de, de, sí, de comandos también en el que su unidad está disfrazada o vest lleva lo, la, los distintivos y los uniformes americanos y se infiltra en la batalla de las Ardenas y... Y bueno, pues claro, lleva a cabo todas esas operaciones, sobrevive a un accidente aéreo que se estrella su avión en el Mediterráneo, se hunde el avión y él sobrevive. Es decir que realmente eh, su, sus hazañas... Su nombre eh, con suerte. En objetivo, Curcini, en el libro tú intentas dar respuesta, y me imagino que es afirmativa por lo que nos estás diciendo, ¿no? A una pregunta, una incógnita. ¿Él participó en operaciones insólitas después de la Guerra Mundial? Eh, yo creo que no yo no. creo que después de la guerra hay mucho mito también eh, sobre yo eso. pienso que Skorseni no es que haya mucho mito es que a Skorseni es esa salsa que acompaña cualquier plato conspiratorio entonces se le atribuye y en internet se puede leer que asesinó a Tesla que estuvo también eh, que participó en el asesinato de algún científico alemán eh, una serie de cosas que son totalmente inverosímiles con la vida burguesa acomodada Eh, muy, muy buena vida eh, llegó a comprar una casa de campo que es un hotel eh, fastuoso en, en Irlanda y una casa en Alcudia eh, tocando espectacular, ¿eh? Eh, eh... he visto las imágenes eh, que nos ha enseñado Luis no, en, te, el, tenía buen en gusto. el Super no, que puntualizando, Polines. si hubiera ido a hacer todo esto, estaría documentado los pasaportes, por lo menos la salida de España sí. y todas esas operaciones que se les ha atribuido Scorseni en el pasaporte no aparecen esas cosas porque aparecen en esos documentos en ese legado, ese sitio donde tenía la oficina, Montera 25 sí. pero también aparecen imágenes de ese fastuoso también en el viso en Madrid, ático que tenía ¿no? claro, tenía el ático en Madrid tenía una organización que compró en el Costa Aguilera que fue de los primeros que la urbanizó que pues fueron hectáreas hectáreas, hectáreas y luego en Alcudia en Irlanda Eh, las propiedades de Madrid y y, y y bueno, la verdad es que para, para aquella época el capital de denio que tenía pues era alucinante. Yo quería hacer dos puntualizaciones. Una eh en el 53 o en el 52 escribe a Konrad Adenauer tornando a lo, a, lo, a lo anterior, volviendo hacia lo anterior para decirle el plan que tiene contra el bolchevismo Konrad Auer era el presidente de la República de Alemania ya en esa época, uh -huh. y él le dice lo que piensa de toda esta historia, es decir, era un hombre que si tenía que escribir y decirle a quien fuera lo que le decía... Y le escuchaban, además... Por lo menos la copia está de la carta claro. que se la mandó, ¿no? Es decir, pues él tenía la valentía al decir, pues bueno, la, la suerte, la oportunidad, la valentía, pues un hombre de leyenda y que él nunca renunció a ser la persona que fue. ¿Y qué pasa con ese archivo, ese legado ahora? ¿Dónde está ese archivo, ¿Cómo se ese legado? Pues después de un trabajo impresionante por mi parte, porque yo el legado me lo encuentro en carpetas, en clasificadores, si hay que ordenarlo, hay que hacer una clasificación del estudio, pues bueno, pues yo intenté que una organización mundial, pues tipo algún museo, eh, no voy a dar los nombres, eh, o alguna organización o algún centro eh, se ocupara de él y lo estudiara en principio sin pedir nada a cambio sino que solamente pues, se estudiara y que se viera la figura de Scorsese porque claro, hay que tener en cuenta que la colección tiene muchísimos documentos en alemán y hay muchos documentos y muchas cartas en alemán entonces es muy difícil ponerte a traducir una persona pues meterse ahí a hacer este trabajo es imposible entonces pues bueno, nadie lo quiso y al final acabó siendo subastada en nadie, una casa de subastada nadie. nadie y habiendo contactado ...con todos los que la tienen que haber... ...por lo menos estudiado, por lo menos eh, visto... ...yo, si me das la oportunidad... ...le quiero agradecer a José María Blanco Corredoira, ...porque ha sido la única persona... ...la única... ...con la que yo he tenido una relación... ...digamos, aparte de personal... ...porque no nos conocíamos... ...de, de, de, pues, de profesional... ...que ha sabido eh, dar valor a esta colección... ...y que, y que menos, le ha sabido... Le ha una salida, ¿no? ...y le ha sabido dar la salida... Eh, que yo siempre había pensado desde el inicio que es decir, pues estudiar la colección y, y bueno, pues escribir sobre esto sobre, sobre un personaje de leyenda que yo todavía no me explico con todos los centros con lo que yo contacté, como ninguno se dignó a hacer el trabajo que ha hecho José María Eh, ...pues bueno, de, bueno no por, sé, pues sí, de, ...de dedicación personal... ...porque es que es una persona que en la que... otros Scorsini te absorbe la vida... ...es decir, el, a nosotros, nosotros nunca hubiéramos conocido a José María... ...nunca te <ríe> hubiéramos conocido a ti... ...si no llegas a ver por este libro y por este trabajo... Sí, pues ...bueno, yo os conocí a vosotros... ...y vosotros habéis de Scorsini... ...y gracias a vosotros estamos no. aquí además... ...no, o y, y hay que, además en todas las investigaciones... ...lo que siempre se quiere son documentos, son pruebas... ...porque al final, si no, estás elucubrando... ...con o sea. lo cual tú estás dando... ...este material que vamos, que es lo que realmente necesita todo periodista pues claro, claro, claro él con, con buen ojo dijo, yo me anticipo rápidamente Sí, sí yo pienso oh, Silvia que un... Es que él vino mucho después José sí, María Contrata yo, sí, sí. con o sea Eh, eh, José María es el valedor de que esto sea posible, es decir, este libro es, eh, no sé vamos, es lo primero que se tiene que haber hecho además. en el fondo yo creo, y tú me corriges Luis si, si me equivoco es ah, lo primero, pero hay mucho más eh, esperando, porque ese archivo, ese legado es inmenso efectivamente, pero yo creo que a la familia de Luis y tú me corriges, si me equivoco lo que más os podía preocupar es que se diera un tratamiento eh, morboso eh, equívoco. Eh, más de la viuda de Scorseni que de Scorseni pero eh, eh, también de los fue dos porque, uh -huh. porque Ilse pues, fue una mujer profundamente enamorada de su marido entonces Eh, pues yo creo que he tenido, Bruno, mucha suerte, mucha suerte de haber conocido a Luis justo a tiempo, porque desde que esto se ha publicado ya ha aparecido muchas otras personas interesadas en acceder al archivo y en darle otro tratamiento o, y, o hacer otro trabajo. Creo que Scorsese se merece una película, que algún día se hará esa película, o haremos esa película, Bruno, buscaremos los medios, eh, porque es una aventura apasionante, si no se ha hecho probablemente es porque a Hollywood no le interesa hacer la película de, de un personaje como Scorsese, porque en términos de lo políticamente correcto, Scorsese no es correcto, Scorsese es un nazi, pero realmente debemos reconocer que sus méritos como soldado y como eh, aventurero están ahí desde luego que sí. del legado de Scorseni hay también otros herederos porque creo que tuvo una hija la hija Waltrauth eh, en el 75 el testamento de Scorseni que tengo yo en mi poder eh, heredera única de todos sus bienes y legados y tal, Ilse Scorseni y cualquier y eh, reclamación también, ¿no? que pudiera haber Ilse Scorseni, y luego aparte Eh, sí, es decir, y luego aparte, eh, eh, eh, Otto Scorseni no se puede entender sin Ilse Scorseni. Esa es la gran eh, eh, Ilse fue el, la pieza clave de la fuga de Scorseni en Alemania cuando se escapa y es la clave de todo lo demás, porque todos los documentos, o la mayoría de los documentos que nosotros tenemos la copia de esos documentos donde van a Ilse Scorseni. Es que Ilse Scorseni es la sobrina de Hjalmar Satz, que fue el presidente del Reichsbank y el ministro de finanzas del tercer Reich. El hombre eh, que tiene el gran mérito de, de la recuperación milagrosa de Alemania. Uh -huh. Por lo tanto, es uno de los tres hombres absueltos del primer gran, del primer gran juicio de Nuremberg y al acabar la guerra, en cuanto queda absuelto. ...Helmar Sachs, masón... Eh, ...con ascendencia danesa... Eh, ...se lo rifan todos los bancos del mundo... Eh, bueno, ...es su sobrina... ...es decir... Claro. El eh, ...ella en, eh, vivió... Mm, ...casi podemos decir en adulterio... ...estando casada uh -huh. y estando... ...scorsene y casado también... ...los dos vivían perfectamente <risa> juntos... En España. ...en España, en una época en que para... ...ir un fin de semana... Un, ...alguien con su novia a un hotel... ...tenía que llevar el libro de familia... ...ellos vivían juntos, estaban casados... ...sin haberse divorciado... Pero es, eh, Ilse Scorsini era una gran dama, condesa von Finkenstein Esto hay que contarlo. Yeah, yeah. Desde luego que sí. Y hay tantísimas cosas hay eh, que contar, Blanco Corredor. Ya, te agradecemos eh, muchísimo tu trabajo en Objetivo Scorsini en este libro. Y agradecemos eh, muchísimo a Luis, eh, que la gente lo sepa, que has venido desde Italia para estar con nosotros. ¿no? Sí, bueno, yo, si me dejas, tres claro. agradecimientos. A Ilse, que en paz descanse, y a mi padre. Los grandes valedores de que hoy estemos aquí. Segundo... A ti, Bruno, por habernos aceptado y tenernos aquí estos minutos de tu tiempo. Y el tercero, a esta persona que tengo a mi izquierda, José María Blanco Corredo, el el autor del Objetivo Scorseni, porque de verdad, José María, te estaré eternamente agradecido. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a Onda Cero, a Bruno, a Silvia, por traernos y, y tener esta oportunidad de, de hablar sobre esta, este capítulo tan ap apasionante de la historia.